Saludos a la audiencia de Farco. La legislatura de la provincia del Chaco debatió la implementación del régimen de inversiones y gestión de infraestructura, RIGI, a nivel provincial, con el objetivo de obtener un crédito internacional de 150 millones de dólares. Según el gobierno de Leandro Esdero, este crédito permitiría abordar la emergencia hídrica y energética que afecta a la provincia. Sin embargo, la sesión se levantó debido a la falta de quórum. Cabe destacar que Jorge Capitanich y Raúl Bittel, presidente y secretario general del Partido Justicialista de la provincia, emitieron un comunicado instando a los legisladores de su bancada a acatar estrictamente el rechazo al proyecto de endeudamiento en moneda extranjera presentado por el Ejecutivo. Escuchamos las declaraciones del diputado provincial de Juntos por el Cambio, Iván Joker. Bueno, lamentablemente el peronismo nos dejó sin quorum cuando teníamos que tratar eso y también teníamos que tratar la emergencia eléctrica para pedir un crédito para solventar los problemas. Desde Sechev, ya desde Camesa nacionalmente le avisaron a Sechev que este verano vamos a tener serios inconvenientes energéticos. Vamos a tener un déficit energético de más o menos del 30%. Eso hace que nosotros tengamos que hacer en este verano cortes rotativos de 6, 4 horas, hasta 8 en algunos lugares. Eh, lamentablemente Capitanich salió autoritario como suele ser él a, a decirles que no pueden acompañar esta medida y que el que lo haga van a tomar sanciones. Y lo que quiero que sepa la gente es que en verano cuando nosotros tengamos los cortes de luz, acuérdense que fue Capitanichel que pidió que no podamos tener el crédito para solucionar el problema. Por su parte, el diputado provincial de Unión por la Patria Santiago Pérez Pons dijo lo siguiente: el aumento del precio de la energía producto de una decisión nacional son las que están afectando hoy a las, Los dos motivos, el aumento muy fuerte de las tarifas y la gente no pudiendo pagar las boletas, por lo tanto Seche no recauda como tiene que recaudar. Y la segunda es que el gobierno nacional aumentó el precio de la energía. De vuelta a reiterar reiterá porque es importante, sobre todo en el discurso que está llevando el gobierno adelante. Dice, si no recibimos el préstamo nosotros tenemos situación de cortes de energía a fin Eso es falso. Si nosotros le damos el préstamo, el gobernador no va a tener los fondos a ...hasta casi junio del año que viene. Entonces es una mentira lleva porque para mí, mandan una ley para que no se apruebe... ...porque saben que es una irresponsabilidad y está muy mal escrita, no es para hacer obras. Es un sinnúmero de cosas que dicen, bueno, vamos a dejar la plata libre de disponibilidad del gobierno para que pueda llevar adelante lo que ellos quieran. El Parlamento volverá a sesionar el lunes 9 de septiembre, reprogramación que responde a que los diputados deben viajar a misiones para sesionar en el Parlamento del Norte Grande. Informó para Farco, Marcelo gauna Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.